Bueno, Maite, y gaurrekoan, hemen gaude ara Piperrak, e, taldekoekin, bai, batek baino gehon bidia izango zuen, eh, espektazioa dela eta, baina bueno, tira, ver allí ni Gaurkoan sentitzen dugu guri tokatu zaigun, eh? e, Piperrak taldearen camerinoetara sartzea eta bentxa euskagu, hiru taldekide egunon cuadria, bueno, egunon ogarrian, ya ja, la verdad no sabemos ni ni en Pues la verdad es que, en que no, ya no sabemos ni qué hora vivimos, Bueno, les bueno, vamos a decir a los que nos sí, están escuchando... A la, las la de la tarde, ¿no? ¿Entarán por ahí o...? Sí, son las cinco y media, ¿eh? Vaya, claro, pues estamos ahí claro. grabando ahora, mañana escucharán en esta sí, entrevista. Bien. Bueno, ¿qué? preparados para salir al escenario? Sí, hombre, preparados y sí, con muchas ganas, además. Sí, Porque además el sitio y la gente que se va a juntar aquí, la, a la movida que es, por supuesto, pues sí. Bueno. Mai antes ha dicho que no sé que este concierto ha creado mucha expectativa ¿Por qué, ¿por qué será esto no sé, eh... pues hombre imagino que será por lo que por lo que merece la el concierto, no porque todo el mundo tiene que poner un poco no aparte aparte de eso no y luego que pues son gente que se ocurra muy bien y. Nos tienen acostumbrados a hablar con los festivales, ¿no? Hombre, uh -huh. concretamente hace dos años disteis bueno, también no, era la que, pero, en la Torture fue un auténtico éxito. Era de vuelta, era el primer concierto y empezábamos y iba ya, pero vamos, súper contentos con la gente, de allá no faltaba nadie, vamos a la bandera. Uh -huh. ¿Qué tenéis ¿La espinita esa clavada? Como ha dicho Maite, el... sí. hace dos años nos quedasteis ahí todos satisfechos y habéis dicho, ¿va, tenemos que volver o qué? Más espina el puñal. ¡Ah, eh, el puñal que ha que sido! La... <risa> sí, sí, bueno, un mo, mogollón de ganas. Pues, pues, nos habíamos juntado para, para ensayar y para divertirnos un rato. Y pues, fuimos ensayando, ensayando y ya pues, bueno, pues hay que hacer algo. Sí, había mucha gente que estaba deseando, gente que, pues igual, antes tenía 8 o 6 años y nadie no había podido vernos. Y nos apetecía mucho. Y, no, mm. ahí bueno, aquí le tenemos al más joven. Calladico, calladico. Ah, Aupa. Calladico. Calladico, calladico. <risa> bueno, a ti la pregunta del millón diez años eh, de Atorchu, eh, estamos celebrando, celebrando siempre decimos entre comillas, ¿verdad? Eh, pues a Margarren, el, bueno, el décimo año, ¿no?, que se celebra el a Atorchu, Jesús. Y bueno, a ti, ¿qué te parece toda esta movida que se ha montado en la punta? Ah, pues está bien el sitio eso, vaya. Nos hemos acampado y vinimos ayer. Y, y hemos estado el día ayer y hoy pues para aquí está el sitio este puta madre y eso y se montado todo así que a gusto uh -huh. Bueno entonces a de la organización hay que de decirles que... Ay va mira que tenemos aquí a otro, opa Hola opa ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? No, no, bueno, bien a gusto, otros bien te hemos, te hemos pillado que he desprevenido, ¿eh? has entrado y has dicho, venga, venga vienen estos Sí, sí <risa> <risa> <risa> que No, no sé si es que va la movida pero bueno, tengo aquí a contestar las preguntas Bien, bien Bien, ¿verdad? Hombre, no te digas, pero... Bueno, vosotros, ¿cómo cómo recibís la invitación de participar en este a Atorchu 10, en este súper Atorchu este? Pues no sé, pero creo que invitados, estábamos todos grupos, ¿no?, desde que han estado tocando durante los 10 años, ¿no? Tengo entendido, ¿no?, que lo que se ha intentado ¿no?, a todos los grupos que hemos tocado durante las pasadas ediciones, ¿no? Esta invitación ha sido un poco por eso, ¿sabes?, ¿no? estábamos invitados todos os habéis si ¿Sí? habéis tenido alguna duda para venir o para decir que, que sí, que vais a participar en este atorcho yo duda ninguna, pero mi madre no sí que tenía alguna, ¿eh? no me dejaba venir <risa> vosotros también de acuerdo con él, ¿verdad? que... <risa> pues nada, oye sin ¿sí más, que... hay alguna duda, tiene alguna duda <risa> Pues nada, desearos mucha suerte, que vaya todo muy bien, que seguro que va a ser un, un éxito y ya antes me he con las ganas de deciros que si os quedasteis con las espina hace dos años es que ponéis el listón muy alto, porque desde luego fue conciertazo y esperamos que esté no, no, que teníamos la espina antes de hacerlo. Entonces... Ah, vale, vale. vale nos vale. lo había intentido yo, nos lo había yo. Más que, espina, un, puñal. que un puñal. Un puñal, un puñal. Bueno, pues eso, que esperamos que vais a tener un montón de gente que está deseando escucharos esta noche Y es que ricasco. Pues nada, le daremos a pasar un buen trato, seguro, hombre. Vale, pues. Pues buena suerte ah. y ala, a darlo todo, ¿no? Alba, ah, que ricasco. Que ricasco.